Borges en la escuela puede ser abordado perfectamente desde un primer año hasta un quinto, hablo del nivel secundario, ¿no es cierto? Siempre con un gran acompañamiento del docente, una participación activa de lo que es la lectura, eh, la puesta en común, el diálogo, la explicación, la exploración de las repercusiones de esos textos en lo que es la la experiencia de vida de los chicos, o sea, los chi el docente tiene como rol mostrar que la literatura de Borges tiene una conexión emocional absoluta con los temas más relevantes que preocupan al ser humano. El amor, la muerte, la eternidad, esos motivos típicos de Borges que muestran algo más como los laberintos, los espejos, la duplicidad de la realidad, la inmaterialidad de la realidad. Hay que eh, hacerlos transitar, esos temas que parecen muy filosóficos y muy complejos, siempre conectando con algo de la propia vivencia o de la propia preocupación humana. Eh, por ejemplo, el tema del infinito se puede abordar desde el primer año con un microcuento como un sueño, pasando por distintas instancias... Eh, y otros cuentos más complejos progresivamente como Las Ruinas Circulares, El Aleph, Funes, El Memorioso. Eh, los alumnos quedan impactados con estas ideas absolutamente inéditas que plantea Borges. Uno cómo visualiza el, el, el infinito, y bueno, de una forma mental, o sea, de una manera más o menos normal y canónica. Bueno, Borges se imagina el infinito como una biblioteca, como una memoria de, con una capacidad inabarcable, la memoria de Funes el Memorioso, que no le permite dejar ningún detalle fuera de esa capacidad memorística increíble que tiene. Bueno, esa es una de las imágenes del infinito. El Aleph, ese punto misterioso, en un sótano de la calle Garay, desde el cual se visualiza todo el universo, todo lo que existe, pero no solo lo que existe en el presente, sino en las dimensiones temporal de pasado-futuro y todos esos objetos observados a la vez desde todos sus puntos de vista sin que estén superpuestos ni disminuido su tamaño. Esa idea realmente es prácticamente inaccesible para la mente humana. Bueno, ¿cómo logramos expandir la realidad hasta llegar a una LED mediante la literatura de Borges. O en las ruinas circulares, el sueño reiterado que genera innumerables infinitos seres, por lo cual también Borges asimila el sueño a la literatura como factores de creación. Ahí el docente es una figura clave para conectar la literatura de Borges con la comprensión con el nivel de comprensión de los chicos y para conectarla emocionalmente con las vivencias de los alumnos. Es, esas clases son mágicas, los textos de Borges son disparadores de múltiples temas, pero el docente es fundamental.